Qué tal, buenos días. Sí, estuvimos reunidos con todos los secretarios de deportes de, de la Patagonia, en el cual ya veníamos trabajando con respecto a, a las definiciones que nos venían dando desde la secretaría de deportes de la Nación con respecto a los juegos de Evita. Eh, ellos se hicieron un ofrecimiento para los, las finales de los juegos de alrededor del de, entre el 20 y el 25 por hablando del financiamiento, por lo cual entendimos que, que la verdad que es, es insuficiente en un contexto actual. complejo eh, desde lo económico y también haciendo un análisis de que el recorte por esa situación económica ya está hecho pues el juego siempre tuvo 890 personas y en esta en esta ocasión va a ser de 360 o sea que hay una disminución muy grande en cantidad de deportistas y a su vez eh, llevar el financiamiento del, de la final nacional a un 25% entendemos que, que es un ...que es, es... ...es muy poco... por lo cual tomamos la definición de contestar de que necesitábamos una mejora con respecto a, a ese sentido eh, entendiendo también que la provincia de Río Negro y todas las patagónicas hacemos un esfuerzo muy grande a la hora de clasificar a los chicos que van a participar de, ese, de esos encuentros, de esa final nacional eh, y también es el momento más enriquecedor en el cual nosotros le damos la oportunidad a todos los deportistas de Río Negro que puedan ser parte, eh, por esto es que, que estamos solicitando eso, nuestra intención es poder estar, es, es la política deportiva nacional más importante del país y, y queremos seguir dialogando para, para tener esa posibilidad de, de llevar a nuestra delegación a, a Mar de Plata eh, porque entendemos que es sumamente positiva de todas maneras nosotros estamos trabajando en, la, en, en las instancias previas vamos a seguir eh, en ese camino y después bueno valoremos eh, qué definición tomaremos como bloque patagónico ya que venimos trabajando mucho en conjunto y tenemos ciertos criterios que, que compartir que trabajamos, que entendemos nuestra, nuestra difícil realidad de, de, de las distancias, de, de muchos eh, otros aspectos que no son iguales que el resto del país, en lógico tenemos un país muy grande, eh, por eso es que decidimos mandar esta nota en conjunto, en bloque, y bueno, esperaremos una respuesta para seguir tomando eh, definiciones. El pedido, claro, Nahuel, hacia eh, gobierno tiene que ver con que se financie el 100%, entiendo, ¿no? Sí, el 100% de la final, eh, de la final nacional. La inversión de la provincia es en las etapas previas, igual que al resto, eh, que, que el resto. Siempre fue de esa manera y nosotros planteamos, como te decía recién, que mmm, la situación económica es difícil, lo entendemos, pero entendemos que el recorte ya está hecho, que al achicar el evento en más de un 60%, eh, ahí está donde la Nación hizo el, el recorte. Nosotros no podemos absorber de una política deportiva nacional el gasto del, del 70% en una instancia nacional en donde se tiene que invertir en alojamiento, comida, transporte, indumentaria. El equipo hizo un, un estimado que de cuál tendría que... disponer de dinero de la provincia y es alrededor de 250 millones y tuvimos un, ofreci un ofrecimiento de alrededor de 60 millones de, de la nación, por lo cual eh, se nos complejiza la participación. En cuanto a las etapas regionales, que esas sí son por parte de las distintas provincias, ¿cómo se vienen llevando a cabo cómo se viene trabajando? Eh, bien, bien, eh, eh, acomodándonos al nuevo esquema que, que nos han presentado, que también estuvimos dialogando con, en unanimidad con todas las provincias argentinas, en el cual se volcó a los Juegos eh, Olímpicos de la Juventud y nosotros estuvimos en desacuerdo también en ese punto, porque los Juegos de tienen un tinte social eh, mucho más importante, eh, por lo cual pedimos y también ofrecimos eh, los equipos técnicos para para poder llevar adelante en futuras ediciones algún tipo de modificación con respecto a eso en este año en particular no no hemos sido consultados y desde el, nuestro lugar eh, desde la provincia ya mirándolo estamos trabajando en algún esquema comunitario eh, en deportes más tradicionales como son el futsal eh, como son el básquet tres por tres todos los deportes eh, se han ido acomodando en base a esta cuestión que, que ellos han planteado y con distintas federaciones también estamos trabajando en algunos en algunos provinciales Eh, sin decir, obviamente, que van a ser clasificados los chicos, porque no sabemos, no tenemos esa definición aún, pero sí entendiendo que es importante tener esa, esa participación provincial, porque es una instancia de, de competición y de motivación muy grande para nuestros deportistas. Bien, entonces podríamos decir que eh, en el caso de que no se llegue a un acuerdo, que esperemos que sí, esperemos que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo para que puedan participar todos los chicos y chicas y se puedan realizar los Juegos Evita a nivel nacional en esa instancia, eh, la alternativa vendría a ser algo un poco más regional, Sí, sí, regional y provincial, sí, sí, en ese, en ese eje estamos trabajando, por supuesto, porque entendemos que, que es importante, entendemos que, que la instancia de competición de, de, de los deportistas renegrinos tiene que estar, eh, porque de hecho es el compromiso que, que siempre asumimos para esta competencia, eh, después eh, faltará un poco para definir eh, la cuestión nacional.